...acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo... ...analizados desde la óptica de sus protagonistas. Escuchábamos la promoción de Joy.dareste... ...y nos quedamos en el tema, ¿sí? Para saber un poquito más. Estamos en comunicación ahora con Darby Amaro, ¿sí? Quiero contarles que justamente con Darby vamos a hablar sobre, entre otras cosas... ...lo relativo a las actividades que se están previendo para el resto del mes de octubre... ...donde entre ellas está la Oktoberfest, una actividad ya clásica de Enjoy Punta del Este... ...y para eso justamente hablamos con quien es el gerente de alimentos y bebidas de Enjoy... ...¿cómo te va, David? Buen día. Buen día, bueno, muchas gracias por la, gracias por la, la nota. Gracias por atendernos. Por favor, a las órdenes, un placer. Grandes preparativos para el resto de octubre, sí, sí, la verdad que sí. Este, bueno, precisamente tú que comentabas sobre la, la October Fest, un clásico, bueno, en la edición número 14 que llevamos en el, en el hotel. Y este, la verdad, con una expectativa enorme, porque vamos a tener la participación histórica de muchas este, variedades de cerveza, tanto sean industriales como artesanales. Y la verdad, que eh, creemos relevante más que nada digo, para la propuesta de, del consumidor en el cual va a encontrar una gran variedad, más allá de, de la excelente gastronomía que poco nos tiene acostumbrado nuestro chef, que para maridar cualquier tipo de vida y una cerveza siempre va muy bien con, con un montón de, este, de alimentos que se ponen a disposición para que disfruten. Y esta es la gran oportunidad de, de volver en, en este tiempo de pospandemia a una fiesta con todo su esplendor. Sí, este, bueno, para, para sorpresa nuestra eh, con el tema de la venta de entradas que precisamente está a disposición en Red Ticket, uh -huh. tiene un costo de 65 dólares y pueden acceder al 25% de Itabú, que queda muy bien la entrada eh, viene muy bien la venta porque normalmente dejan, nosotros somos bien uruguayos, dejamos casi todo para lo último este, nos sorprendió precisamente Andrea que bueno, es este, nuestra secretaria que nos tiene siempre informado constantemente y Este, para sorpresa nuestra, digo, venimos muy bien, muy, muy acelerada la venta, creo que la gente está expectante de, de esta actividad, que va también a estar este, coronada con buena música, vamos a tener a Banshee, que es una, una orquesta de, que realiza covers, este, muy buen rock and roll, y el viernes vamos a tener Olvidate, y bueno, eh, por los términos que utilizamos hoy, es una cumbia cheta que está muy de moda, o sea que vamos a tener para todos los paladares musicales, digamos, Y, este, y el día sábado va a estar también abriendo Banshee, la, la parte musical, y va a terminar cerrando Sole Ramírez, que es la, la ex mala tuya, que bueno, que la verdad que sigue vigente este, en, en todos lados. Bien, Aquí. bien. ¿Cuántas... cuántas este... ¿Variedades de cervezas se pueden calcular que hay para desgustar en una sola noche? Bueno, eh, en sí hay, hay un poquito más de 15 variedades, 15, 17 variedades, o sea, 15, 17 están, que es un montón, ¿no? Uh -huh. este, que va, bueno, de las industriales como artesanales, que se sumaron un montón de artesanales, la verdad que nos deja muy contentos de eso, porque en definitiva también este, hay un apoyo para la, la, las artesanales uruguayas, Pero digo, es, es mucha variedad para cerveza. Nosotros que un poco acostumbrados a la realización de estos eventos, les puedo asegurar que es muchísimo. Y hay cervezas industriales na nacionales también, pero también a, a nivel este, internacional, como cerveza Delirium, catalogada como una de las mejores cervezas del mundo. Fuller, una cerveza este, inglesa espectacular, también catalogada como una de las grandes cervezas del mundo. ¿Cómo así también podemos contar con diferentes variedades? Este, la verdad que creo que va a estar este, muy interesante. ¿Hay un límite para el aforo de ingresos? Sí, eh, nosotros llegamos a unas 800 personas. Oh. Eh, ya por, por estamos noche. por día... ¿Por noche? Por noche, sí, por noche. Por uh -huh. noche, sí, por noche. O Bien. sea, esto es 21, 21 y 22. 21 y 22. Así es, 21 y 22. Y bueno, tenemos, si me permitís, tenemos algunas otras novedades también. ¿Aparte eh, de esto? Eh, aparte a de... esto octubre. <ríe> El, el próximo 14 y 15, ahora este próximo viernes y sábado, vamos a tener a, este, a la afamada parrilla argentina La Cabrera, precisamente con Gastón Rivero, que es su dueño, en el cual hoy en día tiene franquicheado por todo el mundo, vienen de inaugurar en Barcelona y Miami, este, y nos van a estar acompañando en un gran festival de carnes en Las Brisas, en el restaurante Las Brisas. Eh, la verdad que va a estar muy buena, va a estar la presencia de... de, de de quien este, creó esta marca, va a estar acompañándonos los dos días, así que va a estar muy recomendable para poder disfrutar de unos cortes de carne y unas preparaciones diferentes a las que nos tienen acostumbrados nuestras parrillas. Huele bien eso. Huele, <risa> huele, huele bien. muy bien, huele muy bien. Este, la verdad que es, una, es como una buena actividad como para hacer algo diferente, eh, ni que hablar que nosotros los uruguayos tenemos la vara alta con respecto a las carnes. Este, en todas las parrilladas nosotros tenemos el placer de comer buenos cortes y, y rico, quien le gusta un asado, pero acá de tener la posibilidad de, de diferentes presentaciones, guarniciones, diferentes cortes, este, la verdad que tiene un estilo bastante particular, que bueno, que en definitiva también nos ha posicionado ya hace varios años, dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, que no es nada poco. Quiero pensar que más allá de todo lo que genera como demanda de trabajo el mes de octubre, ya deben estar pensando en el noviembre que viene, porque no es cualquier noviembre, son los 25 no, años. sí, sí, la, la verdad que sí, nos venimos con muchas sorpresas, este, con muchas sorpresas mismo, y bueno, la gastronomía siempre le damos un lugar importante porque creemos que es parte de la experiencia de nuestros clientes, y bueno, también parte de la experiencia de los clientes que se están permanentemente dentro del hotel y también la gente este, creo que nos ha valorado este último tiempo y está ingresando desde afuera para conocer las diferentes propuestas que son un montón y bueno, les puedo asegurar que vamos a tener muy buenas sorpresas y que vamos a, en definitiva, para usar un, un concepto cotidiano, estaremos tirando la casa por la ventana, no son dos días, son 25 años de, de apertura y la verdad que Sentimos mucho orgullo de estar festejando Y, y son momentos de, de festejo Principalmente post pandemia este, Hemos pasado por un montón de situaciones Todo el mundo entero Y nosotros acá vamos a salir a festejar este, A lo grande a lo que nos, En definitiva siempre en Joey nos tiene acostumbrados Darby, gracias por esta conversación muy amable Por favor, un placer y siempre a las órdenes Buena jornada Igualmente, chacho La conversación era con Darby Amaro Que es el gerente de alimentos y bebidas De Joey Punta del Este ¿Lo escuchaste aquí? en frecuencia abierta.